Bueno, en lo personal, estábamos hablando fuera de aire con Plinio, nos estamos reencontrando, después de, de tanto tiempo que no nos toca hablar con Plinio, ya que han tomado el control los jóvenes, las nuevas generaciones, en la mañana de la 36 a esta hora, Emiliano está por acá, pero está haciendo otras tareas, preparando otros materiales fuera del estudio, así que con mucho gusto nos toca reencontrarnos con nuestro hombre, en Brasil, en el estado de San Pablo, en Campiñas. ¿Cómo estás, Plinio? Buen día, Hernán. Siempre un gusto hablar con Radio Centenario, con los oyentes ur eh, uruguayos. Y en, en portugués hay una palabra muy bonita que, se, que es saudades. Exacto. Que exacto. es echar de menos, pero en una palabra solamente. Entonces yo ya estaba echando de menos a Hernán, que nos abandonó en el horario de las 12. aunque muy bien reemplazado por Emiliano y por Ángel. Exactamente, y bueno, se ha sumado a veces Daniela, que hoy está en otras tareas también, pero te escuchamos siempre, Plinio, y después, por supuesto, como siempre, tenemos tu, tu columna en la web de la radio para... Para repasar en un mundo que está muy convulsionado, Plinio, nos propones eh, como primer punto en esta en esta semana eh, seguir eh, las derivaciones que está teniendo el proceso de enjuiciamiento a los golpistas encabezados por por Jair Bolsonaro y cómo está reaccionando el Congreso tras las manifestaciones, verdad, multitudinarias de las que nos hablaste la semana pasada. Sí, yo creo que para entender la política brasileña en la coyuntura es importante tener dos, claro, dos, dos cosas básicamente. Primero, la, la, el terrorismo tarifario de Trump. ¿no? Fue una cosa que fue recibida muy mal por, por toda la población. Y segundo, son las manifestaciones que discutimos la semana pasada contra el Estado de, de Derecho. Esto cambió la conyuntura ¿no? y es interesante ver cómo el Congreso Nacional, que es un congreso fisiológico y reaccionario, pero como rápidamente asimiló el golpe, ¿no? sintió que la opinión pública está cambiando y rápidamente cambió. se interrumpió la pauta ultra-reaccionaria que estaba en curso, sí. con dos medidas principales. Uno, una es, que ya lo discutimos aquí, lo que es, nos, se llamó eh, Proyecto de Reforma Constitucional del Blindaje, mm. y que nosotros lo apellidamos del blindaje de los bandidos, porque era una ley para impedir cualquier tipo de investigación a los parlamentarios y a los jefes de partido. Mm. Es una especie de carta blanca para quien tiene mandato popular para hacer lo que bien quiera. Bueno, bueno. Esto se retiró de la... Se, se enterró, en verdad. Y es muy interesante ver que el Partido Liberal, que es el partido de Bolsonaro, es el más derechista, cuando votó el PEC de la, del blindaje en la Cámara de los Diputados, todos los diputados votaron a favor. Pero en el Senado, después de las manifestaciones, todos los senadores votaron en contra. O sea... En, en el intervalo de una semana hubo un giro de 80 grados claro. es interesante para demostrar la importancia de la gente en las calles no de las estaciones el congreso por más reaccionario que sea si la gente está en la calle ya no pueden hacer todo lo que le gustaría hacer la otra pauta que estaba en curso es una anistía Bolsonaro uh -huh. imagínate Hernán que los diputados que articulaban la amnistía imaginaban hacer que el tiempo de prisión de Bolsonaro fuera idéntico al pre al tiempo que quedó preso Lula. Mm. O sea, no hay ningún criterio de cualquier tipo, claro. pero es un criterio completamente infantil. Si Lula quedó un año y siete meses, bueno, entonces Bolsonaro no puede quedar más que un año y siete meses. Bueno, esta conspiración que avanzaba con mucha fuerza en el Congreso Nacional y que caso fuera aprobada, generaría una crisis institucional más profunda. Ella uh -huh. ahora, digamos, está parada. Uh -huh. No está todavía enterrada, pero está en base. No, ya no es la, la principal agenda del Congreso Nacional, que al contrario, colocó como principal agenda la isención de impuestos de quien gana menos, ¿no? hasta cinco mil reales. O sea, un cambio muy fuerte en el Congreso. Salen las pautas reaccionarias, entran pautas, digamos, entre colmillas, más progresivas, mm -hmm. no más progresistas. Entonces, esto yo creo que es una, un, un giro importante en la política brasileña, que tendremos que acompañar en las próximas semanas para, para ver cómo el gobierno utiliza este momento mejor para avanzar pautas que sean, digamos, de algún interés de la clase trabajadora. sí Vale la pena, eh, Plinio, eh, subrayar lo que vos mencionabas una vez más, no por sabido, ¿no? porque es la historia de, de la izquierda, de los movimientos populares, como una movilización... Una, una importante convocatoria de movilizaciones incide en la política, por supuesto, ¿no? y en temas tan importantes. Sin duda alguna, ¿no? Y esto, a Brasil, eso se nota, digamos, a ojos vistos, ¿no? Uh -huh. Directamente. Cuando importa, no va a la calle, en la, la ultra de la derecha se siente totalmente cómoda claro. para ir pasando... los los los bueyes, ¿no? Sí. para ir pasando su pauta. No, no propone alguna. Eso va unido también, Plinio, de alguna manera, digo, el, el conjunto de la situación política de Brasil, eh, con, con el dato que vos nos marcás también esta semana, de una mejora de la aprobación de Lula, ¿no? Nos imaginamos de esto cuánto tiene que ver también cómo se ha movido Lula en temas internacionales y en esto del del enfrentamiento con Estados Unidos? Eh, sí, no nosotros eh, en el inicio de este año, todo el comienzo del 2025, varias veces discutimos aquí en la radio la deterioración de la popularidad y de la aprobación del gobierno Lula uh -huh. no y cómo el gobierno estaba en una defensiva total. Y hace dos, tres semanas... Yo mismo tenía la avaliación que muy difícilmente Lula lograría la reelección, porque la situación era muy adversa. Bueno, esto cambió, ¿no? Para, y salieron algunas encuestas de opinión pública que muestran la, la recuperación del gobierno, de la pro del gobierno. Hay una que salió ahora recién, la semana pasada, del IPESP, que es un instituto que tiene credibilidad. que muestra que el 50% aprueba en el gobierno. Es, digamos, siete puntos a más de la aprobación que tenía el gobierno en julio. Mm. O sea, es una recuperación expresiva, siendo que esta eh, encuesta fue hecha antes de, la, de las manifestaciones, o sea, todavía no captó el efecto de las manifestaciones. Mm. Claro que esto... No, no no todavía el gobierno la situación de Lula es una situación difícil porque 48% de la población desaprueba el gobierno. Entonces todavía no está en una situación cómoda. Pero claro que invirtió totalmente el proceso y eso le le dio no Lula que estaba en las cuerdas para hacer una metáfora de box, ya salió de las cuerdas. Uh -huh. ¿Y por qué? Yo creo, Hernán, que fue Es una, una opinión mía, no una, sí. una interpretación de lo que está pasando. No tengo datos para garantizar esto. Pero yo creo que es mucho menos por la actitud de Lula y mucho más por los ataques de Trump y por la complicidad explícita de la familia Bolsonaro con los ataques de Trump. Uh -huh. Entonces yo creo que Lula en realidad se beneficia de, de los equívocos políticos tremendos de, de la ultraderecha que en realidad son equívocos ¿no? pues son, pero son eh, el equívoco es que siempre la derecha estuvo de manos dadas con el imperialismo mm. pero disfrazaba esto, ¿no? no lo explicitaba, ahora no esta complicidad se hace en público y, y, y divulgada y esto yo creo que la opinión pública brasileña no digerió bien uh -huh. no no no aprobó y, y esto es lo que explica básicamente la recuperación de Lula ahora es fundamental que Lula aproveche el momento para cambiar la pauta política uh -huh. y no y para poner una pauta política que de alguna manera eh, contemple los intereses de la clase trabajadora lo que todavía no ha hecho Claro. En el marco de las reuniones de la Asamblea de la ONU eh, la semana pasada, eh, Plinio, eh, Trump había anunciado eh, que se iba a encontrar con Lula en los próximos días, ¿verdad? No, no hay nada de esto confirmado todavía. ¿Qué se dice del gobierno brasileño? Sí, eso es una, una conspiración benigna que hicieron en la ONU. ...para que los dos presidentes se encontraran... Uh -huh. ...parece que la idea inicial era que tuvieran algún rato para conversar... ...unos uh -huh. cinco minutos, diez minutos... ...pero por problema que yo creo que fue que el discurso de Lula se prolongó un poco... solo tuvieron treinta y nueve segundos... Uh -huh. ...pero en estos treinta y nueve segundos... ...Trump dijo que sintió una química muy fuerte... Sí, sí, sí. ...y Lula eh, confirmó, dijo que sí, hubo química... ...bueno, <risas> entonces quedaron de conversar... ...pero yo creo que el, los, la, el litigio entre los americanos... ...y el Estado brasileño es superior a la química de Trump con Lula... ...porque yo creo que ahí son muchos los intereses que están en juego... y todavía la verdad es que no se confirmó nada, y mucho por el contrario, vinieron nuevas agresiones verbales de autoridades del gobierno Trump. Ajá. Entonces, aquí hay también que observar con cuidado, ¿no Hernán? Para tratar de entender lo que está pasando, porque en, en, en, en, en, lo que aparece es que hay un problema tarifario entre uh -huh. Brasil y Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Como si fuera una una una guerra tarifaria pero yo tengo la hipótesis que esto, que es más que esto es en realidad un terrorismo tarifario porque lo que quiere el gobierno norteamericano no es solamente un problema comercial pero sí una injerencia mucho más profunda en realidad muy profunda mm. en la vida nacional que involucra eh, decir lo que el judiciario brasileño puede o no legislar, lo que el banco central brasileño puede o no hacer con la moneda brasileña y los tratados comerciales que Brasil puede hacer o no con otros países uh -huh. Entonces es en realidad una cosa muy profunda lo que yo creo que está en juego y este digamos, el problema de, de la química no sé si resuelve Lo que sí resolvió el problema de la química es que fragilizó mucho la extrema derecha y sobre todo la familia Bolsonaro. Claro. Increíble cómo nuestros países son muy frágiles a la injerencia de los americanos, sí. que basó una química de 39 segundos para que la ultraderecha eh, asimilara la idea que la familia Bolsonaro no es tan poderosa junto al presidente. y esto enfraqueció mucho la ultraderecha que es una otra cosa que está pasando aquí que tenemos que observar en el movimiento de la coyuntura que es la fragmentación de la ultraderecha No, ahora hay una pelea muy fuerte porque queda más o menos claro primero, que Bolsonaro no será anistiado y de cualquier manera no, no será candidato aunque, sea, aunque fuera an anistiado Entonces hay que ver quién quién será el candidato. El hijo de Bolsonaro, es diputado aquí por São Paulo, Eduardo Bolsonaro, ya se presentó. Si no es mi papá, soy yo. Pero no tiene ningún consenso y está muy quemado porque es el hombre que sopla en el oído de las autoridades norteamericanas. Entonces esto muestra cómo nuestros países... No, la derecha es muy, muy orgánicamente vinculada al imperialismo. Y es importante que los, los uruguayos vean esto a distancia y aprendan ¿no? ¿No? Con, con, las, con los problemas brasileños para no repetirlo de modo alguno ahí en Uruguay. Sí, Plinio, veían alguna prensa internacional que dicen que en este un poco... Eh, descongelamiento, digamos, de las relaciones directas entre el gobierno de Estados Unidos y el brasileño, también eh, habrían incidido, parece, gestiones de, esto es lo que dice alguna prensa, ¿no? Geraldo Altmin, el vicepresidente, y empresarios brasileños con buenas relaciones y con negocios en Estados Unidos, y se recordaba que hace algunas semanas Trump recibió la Casa Blanca a y Batista, el jefe de JBS, la mayor empresa cárnica del mundo, ¿no? que es de los afectados por los aranceles del 50% que ha puesto Estados Unidos para Brasil. Sin duda alguna. Por, primero, eh, un esclarecimiento. ¿Por qué yo digo que no es exactamente una tarifaria y más un terrorismo tarifario? ¿Mm? Porque cuando Estados Unidos eh, tarifa el café, no tiene sentido económico alguno, porque Estados Unidos no produce café. Hmm. Entonces, es una tontería total tarifar el café. Entonces, por esto. Pero ahora, tu pregunta, no ¿por qué está eh, este gesto, esta química de Trump? Yo creo que es mucho más la presencia de Alckmin y mucho más la de roesley Batista. Joesley ¿no? Batista es uno de los hombres más ricos de Brasil, es el principal productor de carne del mundo sí. y el principal productor de carne de Estados Unidos. Sí. Contribuyó, es el mayor hizo en la fiesta de, de victoria de Trump, fue el empresario que dio la mayor contribución oh, qué dato. en términos de dólares. Sí. Y Roesley entonces pidió, tuvo tiene un prejuicio muy grande con este eh, con este eh, tarifazo. Entonces pidió una reunión con Trump. Parece que se reunió con mucho tiempo con Trump, porque Hawking ni siquiera fue recibido por autoridades norteamericanas. Y bueno, y después de esta reunión, sí vino esta química fantástica de, de Trump con Lula. Entonces yo creo que esto responde. También es interesante para ver cómo funciona el gobierno Trump. Porque funciona mucho con las presiones internas claro. y sobre todo de los plutocratas, o sea, quien pone plata en Trump tiene voz, quien mm. no tiene, no pone plata no tiene voz. Claro, claro. Eh, esto, de lo que vos decías, las presiones con los aranceles, un poco funciona, son herramientas de presión política. Eh, Plinio que históricamente usa el imperialismo como se analizaba desde hace muchos años. con la deuda externa, ¿no? Me acuerdo cuando que siempre nos recordamos cuando Fidel Castro hizo un ciclo con un encuentro internacional en Cuba, no sé, años 85, por ahí. Fidel fue analizando día tras día, hablaba todos los días en aquel encuentro en La Habana, recuerdo eh, que, que extrañamente algunos canales uruguayos, sus informativos iban transmitiendo algunos tramos día a día, y Fidel ayudó a entender la dimensión política que tiene, eh, el uso político que hace Estados Unidos, y el imperialismo de la deuda externa. Lo mismo pasa con los aranceles, ¿no? Sí, en el caso de la deuda externa, habían las condicionalidades. ¿no? Claro. Para, para negociar la deuda externa, eh, la, la banca y el gobierno norteamericano por la voz del FMI, exige condicionalidades. Uh -huh. Es lo que está pasando en este ratito en Argentina, una tragedia total. ¿no? ¿Cuáles son las condicionalidades? Abrir la economía, desindustrializar la economía, uh -huh. desproteger la economía. Entonces, sí, los, los, los Estados Unidos utilizaron la crisis de la deuda externa para ajustar América Latina entera a sus objetivos en aquel momento, mm. que era en realidad la globalización multilateral. Mm. Bueno, ahora Trump quiere utilizar la guerra tarifaria para ajustar todo el mundo y América Latina también a sus nuevos objetivos, mm. que es la globalización unilateral. No, Pero de cualquier manera, ahora hay que ¿Y qué, qué, ¿qué es lo que cambia para América Latina? una cosa es ser una economía especializada en el sistema mundial y otra cosa es ser una economía especializada en la economía norteamericana entonces lo que ya era muy malo queda mucho peor esto es lo que está pasando en realidad entonces tiene toda razón no los americanos están utilizando en la, el, el, la las tarifas para imponer una nueva política sí. claro que no tienen solamente este este esta arma no claro tienen el poderío financiero y monetario y lo están utilizando ahora en Argentina porque Trump como también tiene química con con Biden, sí. y ahí parece que es una química muy intensa sí. eh, dice no declaró que Estados Unidos va a socorrer a Argentina de la crisis ¿no? bueno a ver si logra porque la crisis argentina es monumental uh -huh. y no creo que, que Estados Unidos ponga tanta plata ahí pero esto tenemos que acompañar también claro bueno eh, sobre estos minutos finales nos propones a propósito de movilizaciones no eh, indígenas de los estados del sur de Brasil van a Brasilia a la capital bajo la, la lucha histórica por el tema de la del derecho a la tierra, Plinio. Sí, esto es interesante. Una nota, no, de solidaridad a quien más lucha en Brasil y que por más tiempo luche, uh -huh. que son los indígenas, que a 500 años resisten la entrada de los hombres blancos aquí en el continente. Aquí es una, un grupo de naciones indígenas que tienen tres naciones ¿no? algunas que ni yo sabía que existían, porque al, al, algunos pueblos están reducidos a, a, a decenas de... de a, claro. no, a pocas, a poca, muy poca gente, ¿no? pero son nació, indígenas del sur, ¿no? Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul y Paraná, que fueron a Brasilia a cobrar la demarcación de tierras por el gobierno Lula y una una providencia del Supremo Tribunal Federal sobre la declaración de inconstitucionalidad de la ley del marco temporal. Nosotros ya discutimos esta ley aquí. Es una ley que pasó, que fue impulsada por los hacendados, ¿no? por los latifundiarios, mm. para interpretar el hecho de los indígenas. Y la ley decía, la, la ley que pasaron para cambiar el La, la, la Constitución decía, solo es reconocida como ley, como tierra donde los indígenas tienen derecho, las tierras que ya, donde ya estaban o donde había conflicto hasta 1988, que es la fecha de la Constitución. Uh -huh. Bueno, esto es un golpe fuerte porque hay muchas regiones de, los indígenas empiezan el conflicto, muchas regiones donde ya había conflicto, pero no estaban registrado. bueno, esta ley fue declarada inconstitucional, pero eh, el Supremo, aunque lo declarara anticonstitucional, no puso nada, no, no hizo ninguna declaración formal que dijera, bueno, ¿y qué es lo que continúa valor, eh, vigorando? Entonces Brasil entró en un limbo, no sé si hay esta sí, palabra sí, en, correcto, en español, sí. Sí, sí, en un limbo jurídico. Y la verdad es que los latifundianos le encantan los limbos jurídicos, <risa> porque es en este limbo donde ellos hacen lo que nosotros llamamos de grilaje de tierra, que es la invasión de tierras. Entonces los indígenas hacen protestas. delante del Supremo para decir, bueno, usted tiene que tomar la, la consecuencia jurídica de decir que esta ley no es constitucional, y de decir entonces que vale integralmente la anterior, porque sin esto todo queda paralizado y el gobierno Lula, que ya no tiene mucho apetito para hacer demarcaciones, se apoya en el limbo jurídico para decir, no tengo referencia para saber lo que pasa, ¿no? Esto es eh, importante porque hay 70 tierras indígenas aguardando la homologación. Uh -huh. Y sin esto, la violencia en el campo queda, va al desborde. Para que tengan una idea, en el 2024 hubo 111 asesinatos de indígenas, uh -huh. siempre por lucha por la tierra. ¿no? Y más de 100 conflictos registrados... en 19 estados brasileños, o sea, no es un problema menor lo que los indígenas están pidiendo, y es bueno y esto todo está junto con el problema del capital que galopa no para el Cerrado, para la Amazonía, para el Pantanal, y van ocupando lo que está en el camino. Muy bien, de, de todos esos crímenes que mencionabas, Plinio 111, asesinatos el año pasado hay eh, culpables encarcelados no todos investigados porque en Brasil siempre hay, hace la investigación pero no, no hay ningún ninguno impunidad eh, con la impunidad total bien impunidad total eh, esto sí. para volver al inicio de nuestra conversa esto cambia si la gente va a la calle claro. el supremo también va a operar mejor Claro claro Bueno nos hemos quedado prácticamente sin tiempo ya estamos a las 12 para hablar de un último punto que es muy importante eh, lo desarrollaremos en la próxima si te parece pliño pero tiene que ver con que la Unicap no la, la Universidad de Campiñas en la que vos eh, has trabajado, Eh, también ha adoptado una resolución con respecto a vínculos académicos con, con ámbitos de Israel, ¿no? Por lo menos un titular que nos digas de eso. Sí, en realidad es solamente la noticia mismo. ¿no? Uh -huh. la, la, el Consejo Universitario de la UNICAMP, con el apoyo del rector, eh, interrumpió, no, acabó con el acuerdo de cooperación académica con un instituto de Israel que se llama Technion. Uh -huh. y esto fue el producto de la presión de los profesores que ten tenemos una red muy muy articulada en defensa del pueblo palestino y de la presión de los estudiantes entonces es más, nada más para registrar que aquí en Brasil yo creo que es la primera mira. interrupción total de relaciones con Israel y una notita no más, sí. tenemos un estudiante en la flotilla ah mira ¿no? de solidaridad que fue, incluso fue mi eh, estudiante que se llama María Conche ah, y, entonces el problema palestino en el caso de, de, de la UNICAM movilizó mucho y yo creo que hay una conciencia muy grande que no es posible mantener relaciones con pueblos con estados que están patrocinando el genocidio de un pueblo Muy importante sin duda, eh, Plinio. Bueno, estamos en el mediodía, un agradecimiento grande como cada semana, Plinio, un abrazo, el saludo a los compañeros de Contrapoder del portal también de la izquierda brasileña, hasta la semana próxima. Muchas gracias Hernán, siempre un gusto hablar con Radio Centenario, buena suerte a todos. Abrazo, abrazo. abrazo Samba de frevo, samba moderno, e o samba quadrado. Canta ciranda ao frevo, o coco maggie de maio.